Buenos días, la audiencia de la audición del Frente de Lucha Ambiental de Lia Bisalva. Vamos a entrar de lleno a al evento que sucedió ahora en los primeros días de esta semana en que terminó el martes anterior, que es la conferencia el el nombre es muy rimbombante, ¿no? Conferencia de las Partes de la Convención Marco sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas. Haciendo memoria, recordábamos que eh, fue en 1992 en Río de Janeiro cuando 108 gobernantes, jefes de Estado, jefes de gobierno se reunieron para aprobar tres grandes acuerdos que debían regir el trabajo futuro en en el en el marco de de un llamado de Naciones Unidas, en fin. Ese ese marco de trabajo, Programa 21, fue un plan de acción mundial para promover el desarrollo sostenible. De ese encuentro en 1992 sale una declaración que se llama Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo que definía un conjunto de principios, derechos civiles, obligaciones de los estados y una declaración relativa a la conservación de los bosques direccionamientos para el ordenamiento más sostenible de los bosques del mundo en la conservación de bueno, la la limpieza del aire, el la el mantenimiento de los regímenes de humedad, lluvia, etcétera, en el planeta. En esa en ese encuentro de 1992, además, se firmaron dos herramientas que debían tener fuerza jurídica obligatoria para los países que están contenidas en la Convención Marco sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. En esa conferencia en 1992, pensemos el tiempo que ha, que ha transcurrido y lo que nosotros hemos visto a lo largo de estas décadas. En esa conferencia hubo una voz iluminada, una voz con los pies puestos en la realidad y viendo todo el panorama con claridad y con objetividad, y es la voz de Fidel Castro. Voy a voy a leerlo y Les pido atención porque estas estas palabras de Fidel de 1992 en Río de Janeiro, Brasil, y pensando teniendo en cuenta esta última conferencia que reunió también ciento y pico de gobernantes sigue teniendo una una validez como si estuvieran dichas hoy quizás son hasta más contundentes eh cuando uno las piensa desde el día de hoy y Fidel desea esto Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida el hombre Ahora tomamos conciencia de este problema cuando casi es tarde para impedirlo es necesario señalar que las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente. Ellas nacieron de las antiguas metrópolis coloniales y de políticas imperiales que a su vez engendraron el atraso y la pobreza que hoy azotan a la inmensa mayoría de la humanidad. Con sólo el 20% de la población mundial, Esas consumen las 2/3 partes de los metales y las 3/4 partes de la energía que se produce en el mundo. Han envenenado los mares, los ríos, han contaminado el aire, han debilitado y perforado la capa de ozono, han saturado saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer. Los bosques desaparecen, los desiertos se extienden. Miles de millones de toneladas de tierra fértil van a parar al mar. Numerosas especies se extinguen. La presión poblacional y la pobreza conducen a esfuerzos desesperados para sobrevivir aun a costa de la naturaleza. No es posible culpar de esto a los países del tercer mundo colonias ayer, naciones explotadas y saqueadas hoy por un orden económico mundial injusto. La solución no puede ser impedir el desarrollo a los que más lo necesitan. Lo real es que todo lo que contribuye hoy al subdesarrollo y a la pobreza constituye una violación flagrante de la ecología. Decenas de millones de hombres abiertos mujeres y niños mueren cada año en el tercer mundo a consecuencia de esto más que en cada una de las dos guerras mundiales el intercambio desigual el proteccionismo y la deuda externa agreden la ecología y propician la destrucción del medio ambiente si se quiere salvar a la humanidad de esta autodestrucción Hay que distribuir mejor las riquezas y tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la Tierra. No más transferencias al tercer mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Hágase más racionar la vida humana. Aplíquese un orden económico internacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para un desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre. Cuando las supuestas amenazas del comunismo han desaparecido y no quedan ya pretextos para guerras frías, carreras armamentistas y gastos militares, ¿qué es lo que impide dedicar de inmediato estos recursos a promover el desarrollo del tercer mundo y combatir la amenaza de destrucción ecológica del planeta? Cesen los egoísmos. Cesen los hegemonismos. Cesen la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. De esta manera terminaba Fidel Castro su intervención en la Cumbre del Clima de 1992 a la audiencia de nuestra audición del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba les recordamos que tenemos una página en Facebook, somos estamos muy adelantados en eso. Se llama Frente Ambiental de Elia Villalba. Ustedes lo buscan y lo encuentran. Seguimos como todas las semanas allí compartiendo con ustedes información necesaria que nos permita estar mejor parados y mejor preparados en la necesaria militancia en relación a la cuestión ambiental. Recordemos las palabras de Chico Méndez, ecología sin lucha política es jardinería.